¿Qué Daniel? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, toda la, toda la audiencia eh, Sí, nosotros Estamos en, en esta situación Que generó bastante angustia Hace varios meses ya Sintiendo que, que nos que Cuesta mucho eh, Entender realmente Cómo se están, qué es lo que quieren Hacer con la orquesta eh, Más allá de, de, de La situación salarial También hubo todo una actitud de ...de falta de apoyo a nuestras actividades en cuarentena... ...que fueron muchas y, y muy activas... Uh -huh. ...y que fue, la verdad fue una gestión personal de la orquesta... ...porque no había muchos proyectos de parte de las autoridades... ...con respecto al organismo... ...pero bueno, pasado eso... ...nos empezamos a encontrar con la situación esta de que... Eh, nos, en, ...nos hemos oído por los pasillos, como se dice... Uh -huh. ...que las becas se acababan después nos enteramos por recursos humanos que no se acababan, pero bueno, hay una indefinición concreta eh, nos enteramos de cosas de otras reuniones en otros ámbitos que a lo mejor alguien nos cuenta de lo que dijo el estadio o no pero más allá de eso sí estamos como muy eh, decepcionados en cuanto a la situación esta de, de, de que no podamos tener una información fidedigna En esta época del año donde estaríamos felices de, de estar eh, tratando de festejar un fin de año tan particular como ha sido este, muy complejo y que se agregue esta situación de incertidumbre, de continuidad y por eso no solo de aumento sino de continuidad, ¿no? Sí. Eh, es algo que angustia mucho. En, en, la idea original era hablar de cierto momento Porque se descontaba la continuidad Se encontraron con la sorpresa de esta convocatoria conformar una nueva orquesta Desconociendo el trabajo de cuatro años que llevan adelante ustedes Sí, sí, sí, bueno A eh, digamos, de distintas maneras se puede analizar esto Pero ellos desmienten que haya sido a respuesta de nuestra... Pero bueno, las casualidades no son tan casuales eh, Y de alguna forma... Eh, del consejo eh, deliberante con eh, un comentario de que no no había ninguna intención de disolver la orquesta y a la media hora nos enteramos de por Facebook de esta convocatoria. Y además es una convocatoria que no tiene no tiene seriedad en todo caso porque la directora no está al tanto. Nunca le preguntaron eh que que qué, qué puestos hacía falta ampliar la orquesta y entonces la suposición es que no solamente no es que es ampliar la orquesta sino que es suplantarnos sí. y que es un poco tal vez la idea suplantada de los trabajadores que ya están ya estamos haciendo nuestras funciones con el argumento de que los recursos de Pilar deberían quedar en Pilar cosa que está bárbaro eh, pero no exclusivamente eh, se está haciendo una discriminación y además en un, en el caso de la orquesta sinfónica uno lo que busca cuando hace un concurso es eh, tratar de convocar la mayor excelencia posible de parte de, de, de, de lo, que es, lo que son los artistas nacionales, internacionales. Hoy mismo dentro de la orquesta hay gente que ha venido de Venezuela eh, a vivir a la Argentina, uh -huh. y toda esta gente, si no viva en Pilar, eh, no podría estar. Eh, pero bueno, por eso es una, es una cosa un poco es eh, muy poco seria no se ha puesto, no, no se puso fecha no se dijo obras o sea cuando se hace una convocatoria eh, para un concurso en orquesta se pone fecha se pone eh, las obras obligatorias se dice cuál va a ser el régimen de, del concurso eh, digamos eh, realmente en ese punto uno siente que no están a la altura de poder eh, tener la idea de cómo se lleva adelante una orquesta sinfónica okay. pero bueno pongámosle que todos podemos estar aprendiendo en la vida y está todo bien pero el hecho de que no haya sido consensuado con la dirección de la orquesta sobre todo habla ya de una de como bueno estamos haciendo otra cosa no y esto generó mucha alarma y mucha sensación de que nos digamos que, que nuestra continuidad estaría eh, en riesgo no mm y bueno, estamos mandando mensajes todos los días para, para saber de algo, mm. pero sigue siendo eh, un, un lugar, digamos, de un onctilano, que es como que esperas que venga el eco, que venga la respuesta, y, y pareciera que no que sigue de largo, ¿no? Eh, yo quiero tener la expectativa de que eh, de, de quedaron dormidos durante mucho tiempo, pues nosotros ya en febrero empezamos a hablar con ellos en cuanto a la precariedad de nuestra contratación uh -huh. y, y bueno, con la pandemia todos tuvimos que salir un poco a ver cómo hacemos para esta nueva forma de vivir durante este año y lo dejamos un poco como, bueno, ya nos convocarán para continuar con ese tema uh -huh. y hace tres meses que empezamos a querer hablar del tema y ahí empezó el silencio absoluto y la y la forma de dilatar todo como para llegar a esa etapa del año que todos sabemos que eh, lamentablemente, bueno, vienen las vacaciones y después los funcionarios no están y las respuestas cada vez son más difíciles de conseguir sí. así que en un sentido tenemos la expectativa que en estos dos días que quedan o pues ya, si comenzamos realmente quedan cuatro días hábiles eh, a la fin de año uh -huh. eh, tengamos una eh positiva, por lo menos, de nuestra continuidad. Sí. Eh, después las condiciones, y bueno, sabemos que tal vez hay que seguir negociando durante todo el próximo año y todo, porque no solo, digamos, es algo que buscamos que los casos particulares, digamos, de cada uno de los trabajadores, eh, este, la, la situación clara, sino que también... Eh, Una orquesta es un bien cultural que cuesta mucho armarlo, nos costó mucho sostenerlo durante estos cuatro años y realmente se necesita un contexto legal más más sólido para que, no, que eh, la autoridad que venga eh, pueda disponer de, de un organismo eh, y su disolución, ¿no? Ahora, después de esa reunión que salían desde el Consejo del Liberante, se encontraron con la convocatoria, imagino que ustedes volvieron a intentar por los pocos canales de diálogo que deja el municipio eh, retomar y eh, aclarar esta situación, y ahí es que se mantiene el silencio, igual que con la, con el tema de contratación. Mirá, eh, justamente al enterarse de eso, algunos músicos que todavía estaban en Pilar, eh, yo en mi, en mi caso ya, ya me había... Eh, retirado pero uh -huh. había varios que habían quedado todavía por ahí fueron a la Secretaría a la Subsecretaría de Cultura y tuvieron un encuentro con tanto con el subsecretario como con el director uh -huh. eh, y quedaron en, se comprometieron entre, entre el viernes pasado y el lunes iban a tener eh, porque la, la, la, la, la movilización fue el miércoles pasado uh -huh. hace una semana entre el viernes y el lunes iban a convocarnos para contarle a toda la orquesta iba a ser la situación sí a partir de ahí nunca más hubo respuesta y como te digo, nos vamos enterando o sea eh, todos eh, nos estamos apoyando no solamente los, los, los músicos de la orquesta, peleamos por la orquesta eh, todos los músicos de Pilar de independientes todos los que son profesores a lo mejor también entonces de golpe en un comentario y nos cuentan uh -huh. eh, Supuestamente siguen aprendiendo y están preocupados por el tema sí. Pero a nosotros no nos dicen nada, ¿no? Claro. Esa es la situación actual claro. Y seguimos esperando eso, ya lo volvimos a mandar eh, Whatsapp, mail Y por ahora No hay ninguna novedad El trabajo de la orquesta es reconocido y por eso el apoyo que se va dando en este, por estas horas en las redes de estos cuatro años de trabajar Han estado representando el distrito en el Senado, han compartido conciertos con otras orquestas y con coros, digo hay un trabajo documentado, incluso veían la, en el video que armaron para contar esta situación y que estaba circulando por las redes, los afiches con el propio logo del municipio, ¿no? respecto a la promoción de las actividades de la Orquesta Sinfónica Municipal de Pilar. Sí, sí, es que está, o sea, hasta hay también una, una declaración de interés cultural de parte del Consejo de deliberantes que es eso, se hizo el año tostado, uh -huh. eh, o sea, no, no, no este que está terminando, sino en el 2019, eh, siempre fue nombrada como Orquesta Sinfónica Municipal de Pilar. Uh -huh. eh, ahora sabemos que los papeles eh, no están tan a nuestro favor en el sentido de que no hay... Eh, una ordenanza de creación de, de, del organismo uh -huh. eh, cosa que era por la que estábamos nosotros empezando a eh, dialogar a principio de año claro. vino la pandemia y tuvimos eh, el, el, el, el, entendimos que había otras prioridades uh -huh. eh, pero cuando ya dijimos bueno o sea, es hora de que empecemos a charlar de este tema eh, empieza toda esta, esta este vaciamiento no y está Eh, de alguna forma, justamente el no reconocimiento de la actividad tal vez es lo que más, más uno le duele sí. porque es la única manera que no tiene que de defender su trabajo, ¿no? Sí. O sea, hoy día no hay conciertos presenciales no hay, no hay el, la, la Secretaría si no tiene un, un, una eh, programación para proponernos, una actividad para llevar adelante eh, es, es algo que empieza a generar eh, muchas sí. Sí. sí bueno pero, bueno, eh, entonces por eso fue la respuesta de parte de la orquesta de, y también con el apoyo de ellos que fue de, bueno, ustedes hagan lo que quieran porque digamos no sabemos qué, qué pedirles estamos ocupados con otras cosas y bueno, hicimos un montón de videos y cosas digo, también hablando más allá de la historia de los cuatro años sí. que tres fueron normales y el cuarto en pandemia uh -huh. eh, la orquesta se mantuvo súper grabando cada uno desde su casa de video, editores de audio hemos hecho un montón de trabajos extras mm. ha sido la, la, la, la cosa bastante común del músico este año, tengan que aprender y inventarse de nuevo, no? Además estamos hablando, estamos hablando con Leo eras integrante de la Orquesta Municipal de Pilar, a partir del conflicto que se está generando esta última parte del año. estamos Además estamos hablando de más una decisión política que un, eh, un volumen de dinero que el municipio diría es imposible afrontar, porque de ¿cuántos son las becas de los músicos y músicas de la orquesta? Hoy día está en 5.000 pesos, claro 5.000 monedas. Es más, o sea, se da la... La, ...la paradoja de que el bono... La, ...la provincia de Buenos Aires es un bono extra... Eh, ...para todos los empleados municipales... Uh -huh. eh, ...nos llega el bono y equivale a la, al doble del sueldo... ...porque sí. es lo mismo... Eh, ...y realmente, digamos, los insumos... ...solamente yo soy cañetista, ¿no? ...y una caja de cañas que... ...que es lo que, digamos, el insumo que uno tiene que utilizar... ...a diario... Eh, sale más o menos mil pesos y digamos siendo nacional, ¿no? Uh -huh. estamos hablando de tarjetas y portadas son 2500 más o menos y, y eso dura dos meses un encordado de cuerdas sale aproximadamente siete mil un encordado de violín un encordado de chelo sale cerca de los veinticinco mil pesos entonces, eh, digamos sabemos los músicos que tenemos que pelear por entender que esto es un trabajo que la gente y eh, nos reconozca como trabajadores uh -huh. en general la sociedad tiene una visión bastante como que bueno que es un hobby que es algo que te, que te gusta pero pero que vas a trabajar uh -huh. y en realidad eh, hemos estudiado durante muchos años de nuestra vida hemos dedicado mucho tiempo No, o sea, sabemos que no estamos considerados hoy día esenciales por la coyuntura que hay, pero la cultura es algo esencial para el ser humano y ojalá podamos recuperar las normalidades que a las que hemos estado acostumbrados y que vuelva la gente a poder eh, alimentarse también de eh, las situaciones culturales. Leo Eras eh, de aquí, desde la radio, desde la Tincunaco, de Encuentro con las Noticias, nuestro apoyo por la continuidad, estamos difundiendo también el documento de Drive que están haciendo firmar y circular también mm. nuestro apoyo y esperamos novedades eh, positivas, ojalá antes de fin de este 2020 para no pasar la fiesta con esta zozobra, con esta eh, buena incertidumbre respecto de la continuidad de la orquesta. Muchísimas gracias Daniel a ustedes porque la verdad que eh, es, en este momento sentimos que es lo fundamental nuestro conflicto, y eh, encontrar todo el apoyo que ya estamos encontrando y una vez más agradecidos de este espacio y les informaremos ni bien tengamos buenas noticias y antes de fin de año si no las tenemos también les contaremos. Perfecto, que okay. pruebas novedades, abrazo grande Leo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.